Eh, hace exactamente un año salimos con un aviso, este que está bien, estamos viendo acá. El aviso decía en el asunto, nació Cacho. ¿eh? Hoy comunicamos con otro aviso. Dice Cacho de Punta y lo festeja. Lo quisimos celebrar y hacerlo de una manera diferente, renovando en sí la puesta Empezamos a pensar esto como una pequeña muestra, la verdad pero nos llegó el aliento, el interés, de son fueron varios los interesados de distintos sectores. Tengo que decir que entre de las personas más entusiastas estaba el propio Intendente de la Barriga, José José Berri, y el Secretario del Gremio de Camioneros también, hoy está ausente pero con aviso. Y así la propuesta fue creciendo y llegó a ser, esto que decimos, un cacho de fiesta. ...es una feria que la dedicamos a toda la comunidad de transportistas... ...que por cierto es muy importante en Olavarría y, y toda la zona... ...y se sumaron notables expositores, como vieron proveedores de trailers... De, ...de gemis, de tractores, de elementos de seguridad, de lubricantes, de neumáticos... ...está con nosotros también el ITECO... ...el ITECO nos acompañó, el Instituto de la, Técnico de la Olavarría... Nos, ...nos acompañó durante todo el año... ...en las charlas que dimos a los choferes en el mismo cacho... ...así que para todos ellos, en nombre de Cemento de ...nuestro más sincero agradecimiento, porque sin la apuesta de ellos... ...esto no hubiese sido posible. Quisiera comentar tres temas brevemente. Uno tiene que ver con el... sobre el cacho. ¿sí? Sabemos que la construcción ha crecido y el año 2003... ...el crecimiento es obtenido con un 11% interanual... ...el cual es una tasa bastante importante. En la última década el, el PI de la construcción se duplicó. El consumo de cemento pasó de ser... ...de se par en 150 kilos por habitante a 270 kilos por habitante. O sea, de un nivel bajísimo... ...estamos en un nivel bastante razonable para lo que es la zona. El consumo de cemento pasó... De menos de 4 millones a 11 millones 400 toneladas anuales en ese contexto tengo que decir y, y con orgullo que trabajo en una empresa que en los últimos 13 años ha reinvertido el 70% de su taxa o sea, todos los ingresos que generaba el 70% volvió en inversiones a la planta Eh, en empresas cosas tenemos iniciamos en los jue iniciamos con la molienda de coque que en realidad fueron las primeras molidas esto nos permitió mantener los hornos en marcha a pesar de las restricciones de gas después seguimos con las plantas de combustible alternativos en caso especiales entre san lu que es el primer proyecto mdn aprobado por naciones unidas una cáscara de chácar de maní Tenemos otro proyecto eh, MDL aprobado también acá en esta planta de la barría, que es la planta de Calestra, que aumentó en 400.000 toneladas la producción. El molino 11, un molino vertical, incrementó la capacidad de esta planta también en un millón de toneladas. ¿sí? Y recientemente tenemos la, la ampliación de una de las líneas de horno de esta planta, que incrementó en 500.000 toneladas más la capacidad. En sí, eh, Cementos Avellaneda, si tomamos como base el año 2001, ha crecido en forma importante, y si miramos lo que ha crecido respecto al resto de la industria, hoy estamos en un 60% arriba un 60 arriba del resto de la industria. Eh, ¿Esto qué significa? Mayor volumen de ventas, mayor participación de mercado en, tenemos dos plantas una planta es la de San Luis que es un módulo uno de los más chicos módulos de, de la Argentina y la otra es esta planta la planta de la Barría que tenemos que decir que es el módulo por la capacidad de despacho más importante de toda la Argentina y uno de las más importantes de Sudamérica actualmente todos los productos de esta planta de cemento, tales y ladrill, eh, pegamentos, todos tienen una tasa de crecimiento que está arriba del 20% respecto al año anterior. La cantidad de camiones que ingresan aquí por día para llevar productos solamente alcanzan a 360. A eso hay que agregarle los de insumos, lo de combustibles, los de materiales asociados, lo que quiero decir con estas cifras y estas cosas es que en realidad el cacho es como la, la punta visible de un iceberg. ¿sí? Se han dado una serie de inversiones en y esta era una necesidad. Una necesidad que significa darle un lugar digno a todos los camioneros que ingresan, darle un lugar seguro para las mujeres o los chicos cuando son acompañados y además con un confort adicional, si se quieren distender si quieren almorzar o si quieren tomar una ducha Esa es la idea pero bueno en realidad hay además se necesitan otras cosas ¿eh? además de estos centros se necesitan otro tipo de cosas y este es el segundo tema que quería mencionar es el de infraestructura vial argentina en Argentina se mueven 100 millones de toneladas anuales de cereales son 11 millones de toneladas de cemento, 14 millones de toneladas de piedra, por quitar algunas cifras. Recientemente la Ministra de Industria habló de incrementar, eh, más que incrementar, para el año 2020 duplicar el consumo de cemento en Argentina. Y de esos 270 kilos por habitante, llevarlo a 400 kilos por habitante. En el plan agroalimentario y agroindustrial 2020, el Poder Ejecutivo también tiró otra cifra, como decir, vamos a aumentar la cantidad de cereal y se va a incrementar de pasar de 100 millones a 160 millones, un 60% más, pero también habló de las carnes exportables, de, de los porcinos, de los bovinos todos con porcentaje de incremento más que importantes millones de dólares en importaciones agroindustriales, agroindustriales y agroindustriales aindustria alimentaria con lo cual creemos que es fundamental planificar el modo de transportar esta producción y analizar la infraestructura que es que sea más adecuada para poder lograr es imprescindible resulta imprescindible mejorar la infraestructura de alta la creación de centros de actividades logísticas. Eh, estamos acá en una zona productiva que es una de las más importantes que tiene el país... ...que abarca exportaciones agrícolas, ganaderas, industriales, mineras... ...pero no se tiene una red interconectada ni con los centros de consumo... ...ni con los centros de exportación. Si miramos específicamente lo que nos toca a nosotros que es la construcción... El 40% del mercado lo tiene la provincia de Buenos Aires Y ese 40%, el 70% está focalizado en Capital y Gran Buenos Aires Y Olavarría es una de las fuentes principales de su ministro ¿sí? O sea, para el cemento, para la cal, para el ladrillo, para la teja, la cerámica, para la piedra Entonces, lo que tenemos hoy es un tránsito que está en creciente evolución con altísimo riesgo de seguridad con saturación de descalfada con mantenimientos que son frecuentes y además esto dificulta nos manda circulación por eso nuestra propuesta en este caso es desde nuestra situación de nuestra posición y en primera instancia reclamar por la construcción de la ruta 7 de la ruta 3 perdón transformándola en agrovía con dos carriles por traza en, en todo el tramo hasta capital. Estamos hablando de agregar eh, dos carriles adicionales entre Monte y Azul. Los objetivos son muy claros, estamos hablando de mejorar la seguridad, estamos hablando de mejorar, apoyar el desarrollo regional, de lograr mayor integración, de fomentar un crecimiento de exportaciones Incrementar la capacidad de transporte, reducir los tiempos, reducir los costos, ¿sí? disminuir el impacto ambiental, sin duda. Digamos que para que ese crecimiento que se habla sea sustentable, nos resulta fundamental pensar en este tipo de medidas. Bueno, y otra de las, de las acciones que nos parecen que son inevitables es la modernización de la flota. Eh, incorporar equipo de alta tecnología. Y bueno, como a nosotros nos gusta un poco tomar la punta en este caso y, y apostar al crecimiento, tenemos hoy una atracción especial que es el Vitren. El Vitren es una nueva configuración de 9S que permite la carga de 54 toneladas es el tercer tema Quiero hablarles eh, Esta configuración Hablan muchos Quizás algunos no la conocen Bueno, hoy la pueden ver Se pueden subir Y yo los invito también a manejarla ¿sí? Es un equipo que Sabemos que funciona en Canadá En Estados Unidos, en Australia eh, Pero también acá, más cerca Estamos hablando de Chile De Perú, de Brasil El Uruguay recientemente se aprobó una configuración de 7 ejes para circular en rutas normales y nosotros como Cementos Avellaneda tenemos un permiso para hacer una, una prueba experimental en, una, en un circuito de punto a punto que va desde la fábrica en la calera ubicada en el noroeste de la provincia hasta el centro de distribución en Villa Mercedes ahí se nos da una combinación que es ideal ideal porque sabes eh, lo conforman eh, tres patas, que son autopistas, bitrenes y centros de distribución. Autopista, San Luis, tiene casi el 50% de las autopistas del país. Y nosotros visitamos de un de la zona de actividades logísticas como, como nodo, ahí podemos cambiar la modalidad, o sea el bitren, el, el camión convencional, la distribución y el tren. ¿sí? que tenemos disponible en Villa de la Ciudad. Y bueno, queremos, este, me parece muy importante dar a conocer esta nueva configuración de es el DITREM. Estamos convencidos que va a, aporta seguridad vial fundamentalmente, incrementa la capacidad, reduce los costos, se reduce el impacto sobre las rutas. Eh, podemos hacer con ese menor costo mucho más eh, competitiva las exportaciones, menor consumo de combustible significa menores emisiones. Tenemos menor preocupación de calzada, algo que también es necesario. Estamos pensando en esto de reducir la cantidad de volumen, por ejemplo, que surge que sale de la barría ¿sí? y en general ¿no? en el país. Si hablamos de materiales de construcción. Así que, bueno, como verán más adelante, los eh tanto los refractarios como los de remolque ...necesitan cumplir con una serie de requisitos especiales... ...solamente podrán funcionar aquellos que... ...que eh, sean fabricados específicamente para eso... ...como Biprem... ...pero hoy contamos con algunos especialistas... ...entre eso está nuestro gerente de logística... ...está también, no lo vi pero... Eh, ...posiblemente se acerque la gente de la Dirección de vialidad ...de la Provincia de Buenos Aires para dar... Eh, comentar también los aspectos que ellos ven beneficiosos ponemos eh, con nosotros gente del gobierno de San Luis en representación del ente coordinador de la zona franca, la sala y comercio exterior que también tienen algo para decir y, y bueno, esos son los especialistas de mi parte eh, nada más, solo quiero agradecerle eh, la, la visita de ustedes y la atención que nos está pasando Sí, Luis, ahí entonces la palabra del director comercial de Cementos Avellaneda, el señor José Luis semaestre que...